la psicóloga María Ana Docio. Buenas tardes, María Ana. Juan Pablo te saluda. Juan Pablo Bertolini. ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Mucho gusto para nosotros, Mariana, que andes por acá y, bueno, est estás este, convocada para, para hablar de un tema desde que nos provoca una comezón en la cabeza, aunque no tenemos piojos, este, desde hace unos, un par de semanas ya, con el equipo de producción, pensamos que esto de que había un regreso a clase en Ciernes y que ya se produjo, Mariana, este, ¿qué era lo que iba a significar? ¿En qué se iba a traducir? Porque, además, hay una nueva modalidad, hay una modalidad mixta, bueno, ¿qué es lo que va a pasar o qué es lo que está pasando en la cabeza de las niñes ahora que hubo que volver a las aulas, Mariana? Sí, exactamente, es inminente el regreso a la presencialidad, yo diría en los, todos los niveles del sistema educativo, por lo menos en nuestra provincia, en el nivel inicial, nivel primario, secundario, superior, de manera progresiva, de manera escalonada. El año pasado tuvimos clases casi todo el año de manera virtual, Eh, bueno, iniciamos en marzo una primera adaptación de 15 días y luego, como ya todo el mundo sabe, eh, las propuestas tuvieron que mudarse a plataformas virtuales, a redes sociales. Bueno, el trabajo que, que significó también para todos los docentes y las docentes, bueno, un poco de manera creativa, improvisar eh, bueno, una propuesta pedagógica virtual durante casi todo el año. Eh, ahora, en este 2021, como vos bien decías, lo que a mí me parece que tenemos que, que empezar a pensar es en esta vuelta a la presencialidad que nos muestra como una tensión, ¿no es cierto? Por un lado, eh, entre la necesidad de volver a la presencialidad, yo creo que hay algunas evidencias que nos invitan a pensar en la urgencia de este regreso, pero por otro lado, bueno, la necesidad de cuidar la salud, ¿no es cierto?, eh, no solamente de los niños y las niñas, sino también de los docentes y las docentes que trabajamos en las escuelas. Eh, así que, bueno, se torna, por supuesto, esta tensión difícil de resolver. Cuando te digo que me parece urgente la vuelta a la, a la escuela o la vuelta a la presencialidad, en realidad me estoy refiriendo a algunas evidencias que, eh Bueno se volvieron eh como se plasmaron más fuertemente el año el año que pasó eh, me refiero por ejemplo a bueno las condiciones eh, de desigualdad que se develaron en, en en bueno en cada familia en cada situación en cada escuela eh, me parece que este es un elemento que que nos fue evidente el año pasado lo sabíamos los docentes y las docentes, pero en situación de pandemia. fue bastante, digamos, se, se plasmó con mucha fuerza, bueno, que no todos los niños y las niñas cuentan con dispositivos electrónicos o con conectividad de calidad, las posibilidades reales, digamos, de, de tener acompañamiento familiar para estas actividades que la escuela iba mandando son muy desiguales, digamos que cada configuración familiar también es diferente y las posibilidades eh, de ayuda también lo son, entonces... me parece que, que, bueno, que el año pasado nos deja como esa evidencia, ¿no? que eh, esta situación de heterogeneidad a, arrojó datos de estudiantes que quedaron eh, por fuera, digamos, de, de la escuela, ¿no? que, que se desconectaron en algunos casos eh, al 100%. Entonces, me parece que por eso se vuelve evidente la necesidad de recuperar la presencialidad, y además porque la escuela... Eh, bueno claramente es un espacio eh, absolutamente necesario para nuestras sociedades, no es cierto uno piensa para algunos para algunas personas la escuela yo diría es el el espacio más cercano o, o el espacio público del que más rápido acceso tienen o, o más cercano está a su a su disposición entonces la virtualidad de algún modo lo que hizo no digo en, todas las, en todos los casos, ni en todas las familias, ni en todos los estudiantes y las estudiantes, pero en gran parte de ellos fue, bueno, a través de pantallas por ahí, bueno, generar también una distancia, ¿no? Entonces, me parece que la vuelta a la presencialidad nos urge, nos urge de algún modo. Eh, el, año, el año pasado para mí fue una experiencia... Eh, en donde para el, para sobre todo para el nivel inicial, nivel primario nivel secundario no estoy hablando de los niveles obligatorios del sistema educativo claro. de mucho empobrecimiento digo yo empobrecimiento de la experiencia porque más allá de que las digamos de que la propuesta pedagógica continuó en la virtualidad ¿no? porque esto hay que reconocerlo juan Pablo el trabajo que han hecho que hemos hecho los docentes y las docentes durante el año que pasó, Fue pues realmente muy arduo. O sea, la propuesta pedagógica se sostuvo. La cuestión es que en la escuela pasan otras cosas, además del aprendizaje de contenidos, ¿no? Y me parece que esto en los niveles obligatorios tiene que ver con justamente encontrarme con otras personas eh, con experiencias de socialización que. se abren a un mundo, digamos, más allá del mundo endogámico, que se abren, se abren a otros, a compañeros, a compañeras, a docentes, y esa instancia de socialización en un espacio, digamos, externo a la familia, es justamente lo que necesitamos para construir lo común, ¿no es cierto?, para, bueno, lo que por ahí llamamos la, la construcción de este otro generalizado, que es más, digamos, excede a la experiencia eh, tan, tan inmediata de la familia, ¿no? Esto... Es irreemplazable, podríamos decir, Mariana. Y yo diría que para, digamos, los psicólogos hablamos de la constitución del sujeto, la constitución de un sujeto eh, necesita, digamos, de, del entorno eh, familiar, pero también necesita de un entorno social, y ese entorno social en las edades que de, de los niveles obligatorios de escolaridad, eh, bueno, está mayormente encarado por la escuela, ¿no es cierto? Entonces, claramente esa experiencia de socialización se vio empobrecida Eh, el año que pasó. Por eso es que yo, eh, mi análisis, digamos, eh, o en este balance que a veces trato de, de poner en palabras, digo, bueno, la, la vuelta a la presencialidad se vuelve eh, necesaria. El tema es cómo volvemos a la presencialidad, ¿no es cierto? Digamos, ¿Cuáles son las condiciones para volver a la presencialidad cuidando la salud, por un lado, y también atendiendo las necesidades evolutivas de los niños y las niñas? ¿No? que necesitan justamente encontrarse, tocarse, regular esto del acercamiento, me parece que esto en la infancia y en la adolescencia es fundamental para la salud psíquica, regular esto, esta posibilidad de acercarme al otro, a la otra y, y retirarme, ¿no es cierto?, de poder tocar a la otra persona Eh, trabajar, digamos, eh, con, con, con la presencia, ¿no?, eh, regulada por, bueno, la autorregulación, ¿no?, esta cosa del protocolo lo que hace por ahí es cuidar, cuida mucho la salud, ¿no?, claramente cuida la salud, permite la, eh, la experiencia, digamos, más saludable, pero restringe las posibilidades, este, sobre todo, bueno, esto de... Poder eh, jugar con otros de manera cercana, eh, bueno, oler al otro, tenerlo cerca, pelearme con el otro, separarme del otro, que también se aprende este, en la escuela, ¿no? Entonces, claro. Es parte eh, de la experiencia esta de socializadora, digamos, tirarle el pelo a la otra. Bueno, ¿Qué tiene que ver con se, eso, ¿no? ¿Por qué se me ocurrió eso a mí? Este, bueno, algo habrá ahí. Lo cierto es que este, también hay unos terceros jugadores, pongámosle o jugadoras y jugadores, les padres, digo, Mariana, eh, ¿cuál es la posibilidad que van a tener de opinar o qué, qué es lo que percibís vos que cómo la enfocan los padres o la mayoría de las veces son las madres este cómo, cómo es que lo enfocan a esto y ve, y si ven este riesgos o ventajas en esto de que ya haya un retorno a las aulas porque muchas personas creen que no debería ser todavía el retorno mira es eh, bastante dispar no es cierto la la opinión de cada familia por supuesto que es respetable y yo creo que Digamos que, que en la vuelta a la presencialidad se juegan tantas variables, ¿no? Que, bueno, algunas son las cuestiones sanitarias, otras son las cuestiones económicas, ¿no es cierto? Lo que tiene que ver con la organización de la vida familiar, donde claramente la escuela cumple un rol fundamental, ¿no? La organización del tiempo y del espacio familiar, ¿cierto? En general... Nosotros nuestros horarios de trabajo están eh, los que las personas que tenemos eh, niños en edad escolar los organizamos en función del horario de la escuela, eh, como que nuestra vida cotidiana también se va ajustando a este ordenador que es la escuela. Me parece que eso se volvió como más evidente el año pasado cuando nos tuvimos que reacomodar. Sí. Este, por eso te digo, me parece que son tensión es difícil de resolver. No es que, vamos a decir, bueno, volvemos a la escuela sin ningún protocolo porque los niños necesitan interactuar. No, tampoco es que es una solución, digamos, irresponsable. Eh, pero bueno, por otro lado, no volver a la escuela también tiene sus costos y tiene que ver con esto que te estaba comentando. O sea, eh, no todas las familias, digamos, no todos los niños y las niñas pudieron continuar con la experiencia pedagógica el año anterior y tampoco aún... siguiendo con el proceso de aprendizaje, el hecho de tener la posibilidad de interactuar con otros y con otras en otros espacios. Tal cual, tal cual. Sobre eh, todo fuera de casa, ¿no? Sobre todo fuera de casa, porque bueno, una cosa son los hermanos, las hermanas, los primos, eso tiene que ver con el mundo endogámico, donde circulan determinados saberes, determinados emblemas, determinados, digamos, eh, condimentos simbólicos, que son, por supuesto, que muy valiosos y legítimos, pero que para la salida al mundo y para la socialización deben ser ampliados con, bueno, justamente el contacto con otros, porque de eso se trata la cultura, ¿no es cierto?, y participar de una comunidad. Tal cual, Entonces, tal cual. bueno, por eso es que la escuela en este momento está atravesando, ¿no?, un momento este, muy difícil, muy complicado, en donde se ha visto, digamos, yo creo que lo más importante de todo esto, la experiencia docente, es, bueno, somos necesarios, ¿no? La escuela es necesaria. La escuela, me parece que, que el año pasado mostró que es muy necesaria. ¿Cómo vamos a hacer para volver? Bueno, yo creo que esos protocolos nos van a ir dando algunas posibilidades y que con el avance, digamos, de, de, bueno, de la asistencia de los niños y las niñas a clase, con el avance de la vacunación, con el avance del conocimiento también en relación a este virus eh, tan nuevo, ¿no? con todos esos elementos tal vez esos protocolos se puedan también, bueno, un poco eh, revisar, modificar, ampliar como para que sean más... Eh, ajustados, digamos, a las necesidades que tienen esos niños y esas niñas en la edad que están. Muy bien, eso es fácil de imaginárselo porque la situación, si hay algo que nos ha mostrado, es que hay una dinámica permanente, así que Exacto. por ahí se van a ir ajustando algunas cuestiones. Eh, María Ana, eh, la pandemia llegó a la Argentina en un momento, hablando económicamente, desastroso. Encontramos entonces a una variedad de niñas y niños eh, que muchos tenían computadora en casa y la podían usar libremente sin que afectara el uso de los eh, dispositivos de otros de la familia y de otras de la familia. Había niñas que tenían eh, smartphones, había niñas que no. Había niñas que eh, incluso no tienen ni telefonía fija en sus casas, e incluso una buena cantidad de estas personitas eh, tenían que ir a la escuela para garantizarse una buena merienda o un buen desayuno en la jornada, este, aparte de, la, de las actividades. áulicas. Eh, ¿Hay trauma, María Ana, en lo que pasó el año pasado? ¿En algún sector etario en particular afecta más lo que ocurrió que en otros? Bueno, el caso de los niños y las niñas estamos hablando de una población que tiene, digamos, un grado de indefensión mayor porque, bueno, justamente son están en constitución, ¿no? Entonces, claramente hay muchas este, de estas circunstancias que Eh, bueno, les afectan con, con mayor eh, crueldad. Este, sin embargo, bueno, eh, digamos, los defectos a largo plazo se van a ver nuevamente con el andar del año, ¿no es cierto?, esta cuestión por ahí del miedo, del sobrecuidado muchas veces, de la desconfianza hacia el otro, ¿no es cierto?, en relación al contagio, digamos, siempre está en esta, justamente esta tensión entre el me cuido y cuido al otro, a la otra, y por otro lado, bueno, también eh, que el otro no es mi enemigo, ¿no es cierto? <risa> bueno, digamos No es el que me va a ofender, entonces está siempre cuando son tan pequeñitos la posibilidad, eh, digamos, de la, del adulto y de las adultas que tenemos que estar muy presentes como para poder ir reponiendo simbólicamente bueno, explicaciones cada vez más complejas, ¿no es cierto?, porque muchas veces eh, lo que sucede con estas personitas, como, decís, como decías vos, no, bueno, uno les dice ponete el barbijo y se lo ponen al barbijo, ¿no?, pero bueno, falta como la explicación, bueno, eh, ¿para qué?, ¿por qué?, ¿cómo lo ponemos al barbijo?, ¿qué pasa si se me cae?, ¿no?, como todo un manto simbólico que por ahí lo que me parece que muchas veces eh, los adultos y las adultas en esta vorágine, ¿no?, de la vida misma, perdemos ese tiempo como para poder explicarles Eh, porque es necesaria determinadas cosas, ¿no es cierto?, o bueno, vamos a ir al jardín, la ceño va a estar así, con un barbijo, con una máscara, ¿no? va a estar más lejos que de costumbre, eh, van a sentarse como a anticipar a los niños y a las niñas esto que va a suceder. Eh, la verdad que no sería el, el entorno, el panorama que uno desearía, ¿no?, porque uno piensa en infancias libres, en infancias creativas, en infancias que se desplieguen, en su corporalidad de manera, digamos, auténtica. Y bueno, y lo que estamos diciendo, en cambio, son, bueno, como de algún modo límites pareciera como excesivos, ¿no es cierto? Bueno, eh, para Par mí, digamos... Parches, uh -huh. adaptaciones y límites. Claro, digamos como que una parte, digamos, la escuela siempre ha tenido, la escuela, digamos, como... dispositivo escolar, si uno lo piensa es heredera de la escuela moderna, ¿no es cierto?, el formato escolar tiene esta cuestión del control sobre los cuerpos, ¿no es cierto?, de la vigilancia, de, de determinados castigos, de, bueno, a través del examen, las notas, ¿no?, eh, bueno, estar sentado en el pupitre, mirando al frente, digamos, la escuela tiene como su impronta moderna todavía, para lo cual no resulta tan, a mí no me resulta tan raro de pensar en estos eh, protocolos, no son tan extraños a la escuela. Ahora, ¿son peligrosos? Sí, son peligrosos para la creatividad, son peligrosos para el despliegue, digamos, de las libertades de los niños y las niñas, sí, claro que sí, claro que sí. ¿Son necesarios en este contexto de pandemia? Creo que sí, Juan Pablo, creo que sí, digamos. Así Pero no sí. nos tenemos que olvidar que estamos en una situación excepcional, yo creo que eso... no nos tenemos que olvidar a las familias, los docentes, las docentes, porque esto, digamos, de algún modo tiene que tener una contracara, digamos, o, o paulatinamente poder seguir soltando un poquito la rienda o buscar otras grietas en, desde donde, eh, bueno, buscar también y generar la creatividad, explorar, digamos, mayores espacios de libertad, porque si no, bueno, esta infancia, digamos, tan eh, protocolizada, en ese caso sí me preocupa. Claro, definitivamente va a tardar mucho también en percibirse esa eh, lo que daba iniciativa a mi pregunta, esto de, de si hay trauma o no, Y cuáles son las consecuencias de lo de lo que pasó el año pasado. Ana Mariana, la verdad es que el tema da para mucho más. Este nos gustaría que de fondo también estuviéramos hablando eh, de la posibilidad de obtener a la salida de esta situación tan tan inimaginada este, una educación mejor. pero lo vamos a dejar, ahora que estás adentro de nuestra agenda, lo vamos a dejar para más adelante y en lo posible a lo largo de esta temporada te vamos a volver a robar un pedazo de la siesta, Mariana. Bueno, la verdad que también espero lo mismo que vos, me parece que la escuela necesitaba o necesitaba, ya lo sabíamos, necesita un cambio, este formato del que te hablaba recién, hace años que lo venimos cuestionando y que venimos diciendo este formato escolar restringe, comprime, no aloja a los nuevos públicos que el sistema educativo necesita amparar y bueno, y es el momento si no es en una pandemia cuando para romper estos digamos, estos formatos tan, tan duros y bueno, habilitar nuevos agrupamientos, habilitar nuevas propuestas pedagógicas por ahí, más integradas, más pensadas en el contexto ¿no? teniendo en cuenta los saberes que estas familias traen las inquietudes que estos niños y que estas niñas traen, me parece que Toda esa experiencia se puede, se puede empezar a alojar por ahí cuando pasa un poquito eh, todo este miedo, ¿no es cierto? Como esto de lo nuevo, del inicio. Yo apuesto como voz a que la escuela tiene posibilidad de modificar esos aspectos, eh, reinventarse y claramente eh, se ha vuelto necesaria o, o de alguna manera siempre lo ha sido y es como que ahora. bueno, en situación de que no la teníamos a la escuela presencial, la añoramos, ¿no? La, los niños la añoraban, las madres, los padres, las maestras y los maestros. Así que me parece que es nuestra oportunidad desde dentro del sistema educativo de, bueno, empezar a gestar un cambio que justamente luego de que pase esta pandemia eh, nos invite a repensar, a ver qué escuela queremos, ¿no es cierto?, eh, para qué infancia alojar. Muy bien, excel, excelente. Muchísimas gracias, Mariana. Que tengas no, muy buen resto de la jornada. ¿eh? Saludo a todo el equipo. Gracias.